A continuación, Reggaeton Mix. Al terminar, Noise. Estás escuchando Radio Universidad de Occidente. Desde este momento, escucharás el género musical que ha impactado en los últimos tiempos. Las fusiones entre diversos estilos rítmicos las presentaremos a continuación en. Reggaeton Mix 30 minutos ininterrumpidos de Reggaeton Mix Esto comienza ahora <Susurra> そう<楽>。<音楽> 全ての緩和をために全ての緩た どっちだってお父っつぁんばらしい トップオフデーライン、キューバンピノー、キューバンピノ a キューバノー、キューバンピバンー、キューバンピノー、キューバンピノー、キューバンピノー、キューバンピノー、キューバンピー、キューバンピ El mundo de la Has disfrutado del género musical que ha impactado en los últimos tiempos. Radio Universidad de Occidente presentó la mejor fusión entre diversos estilos rítmicos. Esto fue Reggaeton m i x Continuaremos la próxima semana. Universidad de Occidente. Rimbombante presenta. La palabra de hoy. La palabra del día de hoy es Paradigma. No, perdón. La palabra del día de hoy es Paradigma. Y ahora sí, el ejemplo para esta palabra es el siguiente: toda imagen y acción del Vaticano es contraria al paradigma de las enseñanzas de su deidad. Y la palabra paradigma quiere decir ejemplo que sirve de norma, especialmente de una conjugación o declinación, o sea, un modelo. Mi nombre es y seguirá siendo Juan M. Mesa. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Rimbombante. Yo soy David Ochoa y quiero recordarles que al final de este podcast encuentran ustedes la dirección de mail para que nos escriban. Pocho, n los, los ibas, a invitar, ibas a invitar a nuestros Podescuchas a nuestro quinto aniversario, ¿no? Claro que sí, recuerden que nuestro quinto aniversario se llevará a cabo dentro de tres años. Y pues vamos a tener muchas sorpresas para todos ustedes: eh, regalos, eh, gorras, camisetas,、eh, con el logo de rimbombante, c a m i s e s a e caminos. Sí, íbamos a hacer una fiesta. La taza del evento. Exactamente. La playera del evento. la playera del evento. Ah, ah sí, mire,、otro. lleve, lleve, lleve para que no pague su precio comercial. Mi nombre es Alfonso Nocedal. Esto fue todo por esta semana. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego. Bueno, nos veremos cuando tengamos un videopodcast. Así se dice Mientras、vemos. tanto, nos escuchamos. Rimbombante.com.mx arroba d Ahora tú podrás participar en la programación juvenil de Radio Universidad Occidente. Descubre cómo en la página radioudo.blogspot.com.